Bien, eh, antes entonces de dar paso a los panelistas ya para entrar de lleno en el debate, queríamos también saludar a las compañeras y compañeros que se han hecho presentes de diversas organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, sindicales, acompañando esta experiencia que nos llena de ilusiones. El Partido Revolucionario Marxista Leninista, la Organización Hombre Nuevo, el Roble, compañeros de Correpi, compañeros de la Liga Socialista Revolucionaria, compañeros de la Junta Interna de Promoción Social, Monte, MULS, compañeros de TER y de CDP, compañeros de ATE desde abajo, donde empezar, compañeros de la agrupación Víctor Choque de ATE Sur y compañeros de la Organización Popular Jogoneros. Muchísimas gracias por estar presente. Agradezco a estos compañeros de Hagamos lo Imposible, de la Primera de Mayo, y también compañeros del de, de Trabajadores de Prensa. Y el Grupo Aporta Comunista. Bueno, compas, por un lado, si quieren ahora que vamos a correr el proyector, algunos de los compañeros que están en el fondo eh, podemos ir ocupando también acá adelante. Vamos a dar inicio a la actividad central de la jornada, que es esta mesa de debate sobre desafíos de la etapa actual. La idea es que los compañeros van a exponer en 15 minutos las ideas de cada organización, barra compañera, y luego puedan intervenir las organizaciones que vinieron a, a participar y los compañeros que quieran hacer preguntas o dejar alguna impresión. Eh, veo que no sé si de casualidad o a propósito, pero están en, en orden. Va a arrancar Fede de la después está Valeria, hombre nuevo. María del Carmen Merdú, compañera militante de, de Correpi y Checho de MIR así que lo dejo Bueno compañero obviamente en primer lugar eh, comunicarles, comentarles la inmensa alegría de, de estar acá de contar con la participación de todos ustedes y de, de encontrarnos dando este paso para nosotros eh, Realmente, como expresaba un poco el video, nos identificamos muy claramente con una tradición política y quienes valoramos el lugar de Che Guevara como máximo exponente de la revolución en América Latina los que pensamos o apostamos a tratar de seguir el legado de Lenin como una de las figuras más importantes que ha aportado a la revolución eh, Consideramos que es muy importante, dentro de nuestras posibilidades, aportar a lo que entendemos un factor central de la lucha revolucionaria, que es el factor subjetivo, ¿no? la construcción, el desarrollo de los hombres que van a ayudar a transformar efectivamente este mundo. Y siguiendo lo que nos parecen algunos de los ejemplos más importantes de esa experiencia en nuestro continente, como el PRT en Argentina, como el Mir en Chile, eh, consideramos que la mejor forma de avanzar en ese en ese plano es construyendo organización política por eso nos, nos da mucha satisfacción dar lo que somos muy conscientes que es un pequeño paso más en una serie de enormes pasos que hay que dar pero que va en esa percepción de construir organización política construir la subjetividad revolucionaria entendiendo que es uno de los aspectos para nosotros fundamental para aportar el proceso revolucionario. Decía, somos conscientes de las limitaciones porque para nosotros este paso, eh, que es algo muy importante, no implica, de hecho, todo lo contrario, supone una responsabilidad mayor para tratar de acercar, seguir buscando formas de confluir con nuevos compañeros, ¿no? a compañeros independientes, compañeros de otras fuerzas políticas con los que sabemos que necesariamente tenemos que hacer todos los esfuerzos para lograr sintetizar en la práctica en la convivencia en la construcción de confianza y en los acuerdos políticos la posibilidad de avanzar hacia mayores niveles de organización en nuestro país ahora así, sabiendo todo lo que nos queda por hablar eh, dar un paso Humilde pero importante para nosotros en este camino Es algo muy significativo Implica una apuesta Y por eso es que estamos realmente muy agradecidos de, de que estén todos acá Muy agradecidos de los compañeros que no están organizados en ninguna fuerza Que nos vinieron a acompañar De las distintas organizaciones políticas Muy agradecidos en nombre de la OTR del de esfuerzo, del empeño que de, los distintos compañeros del MIR le están poniendo este trabajo, y por supuesto consideramos que el esfuerzo que el conjunto de la militancia de MIR y de OTR está haciendo en cada trabajo de frente, en cada esfuerzo cotidiano, es el que efectivamente está construyendo esta unidad realmente y está aportando la posibilidad de, de caminar un proceso unitario. Siendo a la discusión que les proponíamos eh, para poder además compartir impresiones con compañeros de otras con otras experiencias, con otra acumulación, este, voy a referirme brevemente a lo que nosotros consideramos que son ejes significativos para tener en cuenta en la discusión de la etapa actual. Eh, creo que es algo en lo que hay un acuerdo bastante amplio dentro de la izquierda que asistimos a una coyuntura en la cual eh, el periodo que atravesamos implica el fin de la predominancia de, de la forma política que está sostenida en el kirchnerismo que queda los últimos años y que va a haber algún tipo de renovación política este, necesariamente y también que en este estos últimos años que estamos atravesando tiene una característica particular que no necesariamente podemos este, asignar al conjunto de, de los años de gobierno del kirchnerismo me refiero en particular a un proceso que en distintos planos va marcando una orientación que desde nuestro punto de vista no es tan distinta a la que probablemente se, se busque desarrollar en un recambio y que tiene que ver con aspectos políticos y también económicos. De hecho, pensamos que la la simple este, participación activa en la primera plana del poder político actual con figuras como Capitanich, como la principal voz del gobierno hoy, el antiguo referente y defensor del y y tantos otros así como la búsqueda insistente del kirchnerismo en tratar de encontrar exponentes y analizar muy seriamente que su figura de recambio sea Scioli, también otro este, destacado del peronismo tradicional o menemista al menos. Y así sucesivamente, ¿no? La participación, este, la importancia que, que adquieren figuras como massa eh, Nos parece que esa, esa derechización, esa forma cada vez más este, abiertamente antipopular que va adquiriendo el perfil del gobierno, es acompañado en parte de un proceso que implica... Es, la situación económica que estamos atravesando ¿no? en la, con la desaceleración económica efectivamente estamos viviendo una cantidad de situaciones muy este, evidentes, inmediatas la devaluación, por supuesto el pago de la deuda la insistencia en el pago de la deuda como, como forma de ordenamiento de las cuentas ¿no? ahora el último pago del último acuerdo fue de París y la discursividad que hay alrededor de eso no cuando el kirchnerismo con esa construcción nacional y popular antideuda antifmi etcétera insiste permanentemente hoy en los medios de comunicación digamos sale a decir que es lo que hay que hacer que hay que honrar los compromisos que es falso eso de que había de que esa deuda se contrajo en la dictadura y que por eso sería buena razón para no pagarla esas cosas que han quiero decir hay una una ratificación de la orientación este, una afirmación muy fuerte de la orientación económica que en términos prácticos y lo sabemos bien implica ajustes sobre los trabajadores y los sectores populares que está ratificada desde el poder político con composiciones cada vez más transparentes, más ortodoxas sin que por eso dejen de apegar a este discurso nacional y popular que, que ha sido tan importante durante todo el periodo de gobierno. La importancia de la crisis o, o de la desaceleración económica y el impacto que que esta tiene sobre los trabajadores entendemos que es muy transparente. De hecho, bueno, lo que hablaba el compañero al principio, tuvimos este justo ayer con con Carmen de Correpi compartiendo una Este, la militancia y alrededor de los que están. No, quiero decir, el problema de los despidos, en este caso, en las autopartistas, es claramente una de las expresiones donde el ajuste sobre la que se trataba ya no solo se define en pauperización del salario por medio de una inflación que supera el 30% y que en términos de los alimentos y algunos artículos de primera necesidad supera a veces el 40%, algo que está muy por abajo de de las paritarias que se están promoviendo y en donde intervienen tanto las patronales como el gobierno para tratar de garantizar esa esa licuación del salario sino también en las condiciones de estabilidad y de sustento del trabajo el, la automotriz hoy es el, el el foco de atención justamente por eso sí, el mismo ESMATA está diciendo que unos 15.000 en Obreros de las automotrices están en una situación de o despidos abiertos o por lo menos suspensiones. Es decir, la burocracia sindical está dando cuenta del nivel de avanzada sobre determinados sectores del trabajo. Y evidentemente es un escenario que nos parece a nosotros este, particular, importante. No es exactamente la misma coyuntura de kirchnerismo que atravesamos tal vez algunos años atrás. Y nos parece que esa esas condiciones en la de esa derechización de la política es, esa tendencia hacia cada vez un mayor ajuste en términos económicos eh, tiene implicancia también muy directa en la forma de intervenir y en particular en lo que tiene que ver con los medios de represión ¿no? si este pensamos en el gobierno con Kunkel paseando por los, este, los distintos canales de televisión promoviendo una ley que prohíba la, la movilización etcétera, con Diana Conti también en ese lugar, decir, ya son toda la primera plana de la figura del kirchnerismo trabajando para construir un, una serie de herramientas que permitan avanzar el mecanismo de disciplinamiento social en un marco donde la represión nunca ha dejado de existir donde ha existido, bueno, por supuesto, la represión permanente sobre los bares, etcétera y la represión selectiva sobre los compañeros que se organizan, pero donde efectivamente vemos una agudización de esa práctica represiva, y la verdad que la fotografía de que están es impresionante para describir eso. ¿no? O sea, son nueve compañeros que están tomando la planta, y la el nivel de militarización que había sobre eso parecía este que estábamos tratando de sacar al caeda de una intervención sobre sobre la sobre la planta. Quiero decir, hay una definición y otra vez me parece interesante para incluir dentro de la caracterización, no solo una práctica, sino un discurso, ¿no? Donde ya este Nosotros hemos luchado mucho durante estos años de kirchnerismo para poder visibilizar los, la, la forma de represión y con un gobierno que ha construido una discursividad este, de negación de, de esos sucesos. Eh, evidentemente, el, el balance que se plantea ahora ante el, el, la extensión de las luchas y la imposibilidad de canalizar por otras vías que tengan que ver con inclusión de algunos aspectos de las necesidades sociales, Está llevando a una mayor radicalización de, de, de algunas acciones de lucha popular y, la, y el gobierno ha decidido salir claramente a marcar esa cancha Sin que importe, para mí también es representativo de esto eh, Quemar a sus figuras en, en ese perfil ¿no? Es eso, es eh, el ex montonero del gobierno jugando un rol de, este, de defensor de una ley que ha sido rechazada incluso hasta por algunos sectores del Para nosotros ese, esa situación particular del proceso actual, lo que nos plantea es como una tarea general bastante evidente la necesidad de profundizar, de construir la lucha obrera popular en un momento en el cual evidentemente está planteada y está en un desarrollo este creciente eh, tal vez sea una idea plantearlo pero no siempre lo es nosotros pensamos que eso y teniendo en cuenta tratando de reconocer nuestra debilidad relativa frente a, este, por supuesto, los, los grandes grupos de capital etc. y también frente a las grandes corporaciones burocráticas que existen en nuestro país, que esto nos plantea como una tarea ineludible más allá de otras, el trabajo sistemático por la base, ¿no? Estamos, eh, eh, hace falta tener posiciones correctas, hace falta este, dar una disputa política, ideológica, hace falta un montón de cosas, pero para eso necesitamos sí o sí estar en nuestro lugar de trabajo, en, el, en nuestro lugar de estudio, militando en el barrio por la militancia antirrepresiva territorial, etcétera porque si no logramos construir efectivamente arraigados en nuestra propia materialidad difícilmente tengamos la capacidad de arrastrar eh, una dinámica de cambio ahora sí, o dicho esto, sí nos parece importante destacar que en este contexto también asistimos a una serie de procesos de articulación que para nosotros son bastante importantes y destacables si bien... Eh, falta mucho por hacer y este, no vamos a exaltar más de lo necesario los embrionarios procesos de articulación si sí pensamos que están efectivamente cumpliendo un rol político importante por ejemplo, eh, consideramos que difícilmente se podría haber llegado a la liberación de los tres compañeros de la cera recientemente si no fuera por haber logrado Elegir cierta práctica de comunitancia a partir en este caso del Comité por la Liberación de los Petróleos de la Cera que expresa una voluntad de articulación bastante constante, trabajosa de puesta en común y una práctica de tratar de llegar a síntesis al menos alrededor de un punto con compañeros de distintas tradiciones políticas que enfrentamos de común acuerdo al Estado a su represión, etcétera Eh, otros ejemplos eh, tal vez prácticos son la posibilidad de converger en la jornada del paro general que llamó la burocracia pero con una este, propuesta absolutamente dominguera donde aspiraba a que no haya ningún tipo de movilización y la intervención de conjunto del movimiento obrero de los sectores de izquierda eh, fue una, una expresión muy importante para nosotros Nos parece que no hay que decir que fue más de lo que fue, que efectivamente este, fue un paso y hay que trabajar en ese camino, que no estamos a punto de la caída definitiva del gobierno de Mucho Menos creo que sí es una expresión de lo que tenemos que seguir construyendo y que ha sido muy importante en ese sentido porque se han dejado de lado las opciones particulares las opciones de cada, de cada sector y se ha podido construir una instancia que gracias a eso existió Digamos ese día se habló del rol de la izquierda de la importancia de los sectores combativos diferenciados de la burocracia de Moyano y Nuevo, y así jugó un rol y así también consideramos que Hoy en día, por ejemplo, la construcción que se está dando alrededor del espacio de Atlanta es una experiencia que va a hacer sentido también, que es importante. Que ha sido el primer paso, significativo, bastante masiva su convocatoria y que actualmente la posibilidad de que eso se construya a partir de zonales como efectivamente se está planteando puede llegar a dar lugar a un espacio real de articulación, de acompañamiento de luchas, etcétera, que sería muy importante poder desarrollar. Este, por eso nosotros apostamos y como tareas de la etapa pensamos que eh, junto con el trabajo de base hay que promover las instancias de articulación siempre, por supuesto, estamos condicionados por la fuerza de las organizaciones, pero entendiendo que es algo correcto también pensamos que hay que articular políticamente y en la medida de lo posible tratar de avanzar en niveles de coordinación en función de visiones comunes sobre, sobre cómo intervenir en la coyuntura y por supuesto, como un poco me refería al principio, pensamos que al mismo tiempo que hacemos estas cosas es muy importante tratar de avanzar en la construcción política, ¿no? avanzar en la construcción político-partidaria porque todo este esfuerzo que hacemos debe estar orientado a poder acumular en un sentido revolucionario y esa acumulación este, encuentra para desde nuestro punto de vista con expresión más importante la posibilidad de conformar organización política revolucionaria esas son para nosotros muy sintéticamente algunas de las cosas que pensamos que por las que atra, atraviesa la discusión en relación a la etapa le dejo la palabra a la compañera Valeria de Hombre perdón.